Mi nombre es Juanito. Hoy soy un hombre de 25 años de edad. No conocí a mis padres. Fui abandonado en el centro de niños del Perpetuo Socorro. Hoy tengo 25 años y resulta que yo no existo. No conocí a mis padres y nunca fui inscrito en el registro civil. Agradezco a las monjas que ayudaron a mi formación y a mi inserción a la sociedad. Pero resulta que yo no existo. Soy invisible ante cualquier derecho. Si no estoy inscrito, No puedo obtener mi tarjeta o mi cédula de identidad. Acceder a un empleo literalmente es imposible. Trabajo de manera informal como talabartero. No gozo de los servicios médicos. No puedo exigir mis derechos laborales, mis derechos civiles. No existo. Y cuando acudo a tratar de resolver mi problema, se me pide una serie de documentos que literalmente no puedo acreditar porque no conozco, no sé quiénes son mis parientes. Me fallaron mis parientes a los cuales no conozco. Me falló el Estado al no darme un nombre y una nacionalidad. Cada vez que me desplazo por la calle, Y hay operativos de la policía me detienen y me toman como un potencial sospechoso, un delincuente por no tener documentos. Hace dos años sufrí un accidente. Iba en un bus de la ruta urbana y se accidentó. Y sufrí una herida muy profunda en la cabeza. Fui desplazado al hospital. Me dieron las primeras atenciones, pero requería de unas radiografías para determinar el politraumatismo que causa el golpe. No me querían hacer los exámenes porque no tenían cómo llenarme la ficha. Había que ingresarme un par de días al hospital y necesitaban llenar el registro, la ficha médica. Es triste mi situación, yo no existo. Me preocupa Que ya tengo dos hijos, vivo con Juan. a Y no he podido inscribir a mis hijos por temor a que me digan que no lo puedo hacer. Yo quiero ser totalmente diferente, totalmente responsable con mis hijos, como desafortunadamente mis padres no lo fueron conmigo. Yo no existo. you、mm -hmm.